Había una vez en la lejana Pekín, durante la Edad Media, un turista tinerfeño llamado Javier, que había decidido aventurarse en tierras asiáticas para descubrir nuevos horizontes, desde el momento en que puso un pie en la misteriosa ciudad, quedó cautivado por su arquitectura centenaria y sus tradiciones únicas. Mientras recorría los templos y jardines orientales, Javier se encontró con una diosa pequinesa, llamada Limei, que destacaba por su deslumbrante belleza y por irradiar una aura de misterio y encantó. Sus ojos almendrados, su sedoso cabello negro y su grácil figura dejaron a Javier sin palabras.